Sina, eh, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Gina, por atendernos un ratito. Te, te llamamos porque como parte de la Facultad de Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, estás este, involucrada con esta, con esta bajada eh, de un proyecto que viene de, de, de, desde lejos, ¿no? porque es un proyecto de Naciones Unidas con la Unión Europea y queremos entonces que nos a, a, aclares un poquito, que eches luz sobre este proyecto proyecto eh, que se va a estar difundiendo próximamente y que se llama Spotlight. ¿Qué es Spotlight, Gina? Bueno, la iniciativa Spotlight es un programa plurianual del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que eh, alienta el desarrollo de investigaciones que apunten a defender los derechos de las niñas, niños, adolescentes y de las mujeres. Eh, son distintas iniciativas que se financian y ya van muchísimas a nivel global. Eh, dentro de estas iniciativas en la Argentina, el año pasado se abrió una convocatoria para estudiar cuáles son las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas eh, que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género u orientación sexual. Nosotros sabemos que este es un tema grave. En la Argentina estamos por declarar ya la, la emergencia. Se ha declarado la emergencia por la situación de feminicidios. Vemos también que los crímenes de odio contra las poblaciones diversas y fundamentalmente contra las poblaciones trans travestis eh, son muy serias y muy severas y tenemos eh, prácticamente una mujer asesinada por día en nuestro país. De manera que para, para el Ministerio de Justicia eh, este ha sido, digamos, un, un tema importante y por eso ha destinado, ha, ha destinado recursos eh, que vienen del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para investigar qué está pasando, se está accediendo a la justicia, en qué condiciones, etc. Entonces en esta convocatoria eh, se ha pensado en tres provincias inicialmente que son Jujuy, Chubut y La Pampa y junto a Betabe, eh, Poli Policastro, eh, también docente e investigadora de nuestra facultad, Bueno hacemos parte de un equipo interdisciplinario que involucra además más investigadoras de eh, estas otras dos provincias, de Jujuy Chubut, y también un equipo de INESIP, que es, una, es un instituto de derecho, eh, de derecho penal comparado con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. China, lo, la, lo cierto sobre este particular, digamos, este, la denuncia específicamente por violencia de género en nuestro país y en otros territorios de la región eh, se han ido visibilizando cada vez más o, como decimos entre vecinos, hay cada vez más denuncias. Es cierto que por ahí es el fenómeno de, bueno, ya no temer tanto, no esperar tanto, no demorar tanto, pero por supuesto, eh, digo... De, de parte de las personas que quieren hacer una denuncia, pero por supuesto del otro lado del mostrador hay instituciones que la verdad están atrasando y bastante. El, en el caso de la justicia, en la Argentina se están llevando adelante el, la, los programas de formación que conocemos como Ley Micaela. ¿Cuál es el, la inserción? o no, que ustedes conozcan de, este, de, esta, de esta formación particular en el Poder Ejecutivo. Gina, ¿tienen una idea? Te pregunto a nivel personal, si se quiere. Eh, bueno, eh, desde el Poder Ejecutivo Nacional, ya con la creación de un Ministerio eh, de Género y Diversidades, creo que hay claramente una intención de, de atender a una política pública que se diseñe desde el comienzo, se formule con perspectiva de género. Ahora, eso no implica únicamente que va a haber una transformación inmediata porque haya una iniciativa así desde presidencia, sino que este es un cambio cultural. En nuestro caso, a nuestra empresa particularmente ver, bueno, cuál es el tipo de formación y de perspectiva que tienen los operarios del Poder Judicial, que son quienes receptan y llevan adelante las distintas causas por violencia por motivos de género, tanto de mujeres como de personas de las diversidades este, sexogenéricas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay varias cuestiones aquí para analizar. Primero, hay todo un trayecto previo a la denuncia, ¿no? Que tiene que ver con esta, esta, esta, este recorrido subjetivo de la persona que ha sufrido violencia, no solo doméstica, también violencia institucional, también violencia laboral, también violencia simbólica, ¿no? Que... Eh, hace que en algún momento decida hablar, decida poner en conocimiento de otro que ha padecido una situación de violencia. Ese conocimiento que se pone en la vista de otro puede ser o bien de una persona de, un, de una comisaría o de una unidad funcional especializada o de una fiscalía, pero también puede recibirla, por ejemplo, un efector sanitario, pero también puede recibirla alguien de la Oficina de Desarrollo Social del municipio, etcétera. Entonces, lo que, lo que hay que garantizar en primer lugar es que todos los operadores del Estado que estén en contacto con personas que presuntamente hayan atravesado situaciones de violencia tengan una perspectiva tal que les permita una escucha atenta y que acompañe este, esta, esta, esta necesidad de poner en palabras lo, lo acontecido. La segunda parte es, ya bueno, una vez que esta persona ha, deci ha decidido hablar, Bueno, conoce cuáles son los caminos, las instancias, los lugares a los cuales debe acudir para que esto tome estado judicial. Bueno, ahí tenemos otro reto desde las políticas públicas y es que haya una difusión masiva de cuáles son, en primer lugar, los derechos que asisten a las personas que atraviesan violencia y, en segundo lugar, a dónde acudir, ¿no? Eh, por lo general tenemos cosas muy básicas como la línea 144, la gente acude primariamente a la comisaría, pero después no sabe qué hay que hacer, no sabe qué ocurre entre una denuncia y un proceso, no sabe si todos los procesos van al fuero penal o a civil, etc. Entonces este desconocimiento desalienta muchísimo la denuncia, eh, porque lo que uno suele encontrar es que no pasa nada, O incluso personas que han decidido judicializar ven cómo se incumplen las medidas de protección que, que el propio sistema judicial les había dado, como por ejemplo una exclusión del hogar, como por ejemplo eh, un cese de tratamientos, etcétera, y que la persona agresora no respeta y que no pasa nada, etcétera. Entonces, A lo que se va a orientar nuestro proyecto fundamentalmente es saber dónde están estos cuellos de botella, dónde están estas áreas grises, dónde están estas cuestiones que impiden un acceso efectivo a la justicia de las personas que, que atraviesan violencia. Muy bien, es un, una tarea complejísima, eh, Gina, la verdad es que No nos imaginamos por qué lado lo van a atacar, pero sí que hay muchas facetas, como nos acabas de explicar. Eh, el, el, lo, me quedó eh, palpitando esta cuestión, esta sensación de dar con un sistema muy burocrático que nos transmitiste y es muy, muy claro que tienen un verdadero gran desafío por delante. ¿Cuál es entonces la bajada y para qué sirven estas iniciativas? ¿Cómo es que...? Eh, van a trabajar con investigadores e investigadoras de cada uno de, de estos territorios eh, y ¿cuál es la bajada finalmente? ¿A dónde va a dar eh, este, est estas investigaciones, este nuevo conocimiento? ¿A dónde va a ir a repercutir o a dónde debería llegar China? Bien, bueno, recordemos que esta consultoría ha sido solicitada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así que el destinatario de toda la información que se recabe va a ser el ministerio, va a ir allí directamente. En cuanto a la estrategia de abordaje, efectivamente hay equipos por provincia de investigadores e investigadoras y obviamente nosotros estamos interesados en que se conozca la voz de las personas victimizadas. Eso es lo que hay que saber. Entonces, una primera etapa de la investigación tiene que ver con acercarnos a los relatos de estas personas, qué les ha ocurrido, qué... Eh, qué vericuetos han dado, qué dificultades han tenido, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, ¿qué percepciones tienen acerca de transitar o no un proceso judicial? Porque lo cierto también es que para muchas existe ya una representación previa, un prejuicio de eh, que es inútil, de eh, que es estéril, de que es costoso, ¿no? y después también hay una serie de obstáculos objetivos, como por ejemplo que el lugar de denuncia es supremamente retirado del lugar del domicilio, que hay que tomar un transporte, que son personas que por lo general tienen hijas, o personas a su cuidado y no pueden abandonar esas tareas para ir a hacer una denuncia, o que también cumplen con un, una carga a nivel laboral, etc. Es decir, hay condicionantes subjetivos que tienen que ver con que las personas que sufren violencia encuentran eh, inoficioso llevar adelante esto al Poder Judicial, pero también hay causas objetivas que impiden que estas denuncias efectivamente se concreten en procesos. Y también hay causas dentro del propio sistema judicial, ¿no?, eh, no necesariamente porque se produzca una denuncia se va a abrir un proceso. Recordemos que aquí hay toda una serie de requerimientos para que esto se convierta propiamente en un proceso. Eh, muchas de las denuncias se, se desechan, se descartan, porque se considera que no hay evidencias suficientes de, de que esto se constituya, digamos, en, en una falta que merezca ser investigada. Y después, entre que propiamente se concreta un proceso judicial y se llega a una sentencia firme contra la persona agresora, bueno, ahí tenemos, ahí tenemos, bueno, y todos estos procesos son los que nosotros queremos seguir, en primer lugar, a partir de la voz de las víctimas, pero también, también queremos hacer grupos focales con operadores del Poder Judicial y de otras este, agencias estatales que hagan labores de acompañamiento y asesoría a personas victimizadas porque también la voz de los funcionarios es importante porque puede haber la mejor voluntad porque puede haber eh, todo el interés porque podemos tener eh, fiscales porque podemos tener jueces con perspectiva de género pero si no tienen los recursos para investigar si no tienen los recursos para que todo esto eh, cumpla en tiempo y forma un proceso que termine en una sentencia firme bueno eh, ahí tenemos que, que ver cómo cómo va a evaluar digamos el Ministerio de Nación y después acá en la propia provincia, cómo atender esa falta de recursos. Muy bien. Era una que estaba preparada, te iba a preguntar sobre el, el, el costado económico, ¿no? la cuestión de, de si hay presupuesto para que esto funcione, para que estas bocas de toma de denuncias estén más cerca de las personas... Sobre todo de las mujeres y de las disidencias que son violentadas permanentemente. China, eh, ¿cómo van a, a, a hacerse de esta información? Eh, ¿Esto va a ser un, una bajada al territorio eh, para consultar persona por persona? ¿Hay un sistema este, estadístico abierto digital, por ejemplo, o, o cómo? Bueno, no, nuestra, nuestra investigación no es de carácter estadístico porque eso implica un recurso que no está garantizado por, la, por el PNV, digamos. esto implicaría hacer un censo de las violencias en cada provincia, y eso es algo que excede los objetivos de cualquier equipo de consultoría, eso tendría que ser una política provincial y nacional. ¿no? Entonces Nuestro estudio no es estadístico, eh, nuestro estudio eh, es un estudio cualitativo que busca encontrar básicamente cuáles son las víctimas y cuáles son eh, escollos, obstáculos eh, más frecuentes entre las personas que logremos entrevistar. Vamos a trabajar a partir de entrevistas en profundidad, porque más que la cantidad de casos, que eso ya está por lo menos en, poder, en, en, en conocimiento del Poder Judicial, esa estadística ya se produce, cuántas denuncias, cuántos casos, cuántos se desechan, cuántos tienen sentencia, eso ya existe. Lo que nos interesa es conocer el proceso de persona a persona. Para esto nos nosotros hemos diseñado una muestra eh, intencional, es decir, no una muestra estadística, sino una muestra que sea lo suficientemente diversa de las diferentes realidades, tanto socioeconómicas de las personas victimizadas, como de los tipos de violencia, porque también lo que nosotros encontramos es que la mayoría de los estudios se concentran en la violencia doméstica. Y aquí hay otro tipo de violencias que se invisibilizan, ¿no?, como la violencia institucional, como la violencia laboral, como la violencia eh, obstétrica, la violencia en la garantía de derechos sexuales y reproductivos. Entonces nuestra muestra va a ser mixta con la idea justamente de que todas estas violencias tengan algún tipo de representación que nos permita rastrear esas voces y va a ser intencional justamente dependiendo de cuáles sean aquellas violencias que tengan mayor frecuencia o mayor ocurrencia en cada provincia. Eh, en general, vemos que la que mayor ocurrencia tiene en las tres provincias es la violencia doméstica, pero eso no, va, no quiere decir que todas las personas que vamos a, a entrevistar en nuestro análisis sean personas eh, con, esta, con este tipo de, de fenomenología, ¿no? Muy bien. Gina, ¿este trabajo ya comenzó o va a empezar dentro de poco esta, esta estamos, serie de entrevistas, digo, no? Sí. Estamos en este momento en el diseño de los instrumentos, eh, es decir, los cuestionarios, y las guías de pautas de, de entrevistas y grupos focales. Y nuestra idea es, en el mes de abril, iniciar ya propiamente la aplicación en territorio. Muy bien. En el mes de abril empieza, empieza a bajar al territorio. ¿Por qué China se eligió a La Pampa y a las otras dos provincias? ¿O, o, o fue una suerte de este, lotería? No, no, no. Eh, claramente fue así, fue así enunciado desde el ministerio. Eh, claramente hay una falta de información eh, y también las tres provincias están dentro de aquellas que tienen mayores índices, por ejemplo de, de feminicidios y si bien La Pampa tiene una distancia respecto de otras como Jujuy eh, es poca la información que se ha producido sobre estas tres provincias, hay un índice de ocurrencia alto, también de violencias no extremas, es decir, de violencias que no terminan en un feminicidio y bueno, creemos que esa es la razón por la cual eh, la consultoría se ha convocado en estos términos, ¿no? Muy bien, es sumamente interesante, además entendemos que el Poder Judicial ha estado quedando a deber, y está en este momento quedando a deber muchísimo a la sociedad argentina, así que todo lo que permita lubricarle y facilitar la, la cuestión, la llegada de la denuncia de una persona que pueda acceder a sus derechos, ya es este, motivador de, de buenas sensaciones. China, lo cierto es que, bueno, más allá de que estamos sumamente agradecidos, agradecides por este ratito que nos prestás, este, te queríamos hacer alguna que otra consulta, pero prefiero, si te parece Gina, dejarte el micrófono a disposición por si querés agregar algo más acerca de la iniciativa Spotlight o recordarnos algo que sea importante que no hayamos mencionado. Gracias desde ya. No, muchas gracias a ustedes en primer lugar por, por hacer visible el trabajo de los investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de La Pampa. Eh, para nosotros es muy importante que, que la sociedad pampeana conozca qué está haciendo la universidad, eh, cuál es el contacto y el aporte social que hace desde sus equipos de investigación y que vea también que, eh, bueno, que la universidad es un lugar también para pensar las políticas públicas eh, para tomar información que permita justamente hacer decisiones, tomar decisiones, así que muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenísimo. Gina, ahora eh, sí, un, el botón de final lo pongo es personal. Te quería preguntar, y a propósito de que Radio Carmes es feminista y es abolicionista, ¿por qué decís, decís desde el principio feminicidios? ¿Cuál es la, la diferencia entre femicidios, que es un término que solemos usar, y feminicidios? Esto es, me parece sumamente importante de fondo. Eh, no, en realidad no, no, no había reparado en que había dicho esa distinción. Es importante porque nosotros ya tenemos una ley desde el año 2011 que tipifica eh, como un delito distinto el delito de feminicidio eh, y que tiene que ver justamente con que eh, una persona es asesinada por un motivo vinculado a su identidad de género, en este caso de género femenino pero no había advertido esta distinción entre femi feminicidio y... ¿Cuál era el otro que fe me feminicidio Femicidio. Femicidio. Femicidio eh, eh, asumido, digamos, en, en estos términos, que, bueno, eh, una persona que es asesinada y se configura un delito que tiene una particularidad una particularidad en virtud de la identidad de género de la víctima y sobre esto además no solo está legislada esta ley del año 2011 sino que ya hay pautas en diversas provincias del propio Ministerio Público Fiscal acerca de cómo deben investigarse estos casos de cuáles deben ser digamos las perspectivas que utilicen eh, los fiscales, etc. Así que eh, tenía yo la idea como de que era ya algo que hacía parte del, del argot Este, eh, popular. Tal cual, tal cual, es así, pero bueno, siempre está bueno echar un poquito más de luz. Muchísimas gracias, Gina, y vamos a estar ansiosos esperando los resultados de este trabajo eh, que parece sumamente importante. Eh. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la doctora Gina Paola Rodríguez pasó por la siesta que no fue